Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797. Donde su voz si、sí、cuenta. Nueve de la mañana con seis minutos. Déjeme saludar a esta hora a Lidio Moyano. Don a l i d i o muy buenos días.、Eh, muy buenos días a la mesa de trabajo. Don Alirio, la comuna 6, ¿no?、Pasará. Don Alirio, la comuna 6, ¿cierto? Sí, señor. De la bueno. La 6, el barrio Guate, primer sector. Listo, lo escucha el p r o f e Eliasar. Eh, profe, muy buenos días. Muy buenos días, don Alirio, ¿cómo está? ¿Qué ha habido? Y para hacerle una preguntita. Sí, señor. p r o、oh, las、eh, empresas públicas、oh, eh. de Parque y Eliasaría, ellos son los que traen el mejoramiento a nuestra población. Le cuento. Se puede comprar el agua, la luz, la electricidad en bloque o en bolsa. Esto hace que los recursos lleguen a Suacha y podemos generar más de 5 mil empleos a los Suachun. ¿Por qué no pensar en las empresas públicas de Suacha en su gobierno? A ver, en vez de, de dar contratos como a SociLuz, como a las diferentes empresas que、pues、en, en realidad se están llevando. Eh, los recursos de los s o a c h u n o s para otros lados, pues para que queden directamente aquí a s ¿Sí? o a c h a s í Ahora, si no se puede hacer esto, pues entonces que bajen las tarifas a un 50%, cambiando las luminarias a LED. Esto consume el 20% y se puede hacer desde ya. Profe. Don Alirio, qué buena posición. Mire. Interesantísimo, hay que buscar la regulación de las tarifas, es muy cierto, primero. Segundo, otra de las soluciones también es la, la, la, la modernidad, ¿no? la l e d Qué bueno, qué bueno que, que existan proposiciones como esta. Y también decirle que Suacha tiene, tiene、eh, aprobado mediante acuerdo municipal la, la, la, la generación o creación de, la, de las empresas públicas del municipio. Es buscar la estrategia de, de hacerlas operativas y, y, y, siquiera que empecemos con uno o dos de los servicios públicos, podríamos iniciar a generar riqueza en nuestro municipio. Eso es muy cierto, don Alirio. Como me gusta que las proposiciones sean de, de, de esa índole para nuestra ciudad. Ahí está, don Alirio Moyano, nueve de la mañana, nueve minutos. Ay, Dios mío. Nueve de la mañana, nueve minutos. De lo que está pasando en nuestro municipio, la gente está llamando y está preguntando. Oigame, profe, uno de los temas que me llama mucho la atención. Ayer estaba o antes i r e t a a、eh, b estaba hablando con el secretario de educación de nuestro municipio, Abel II, creo que se llama él, y me decía unas cifras que me llamaron muchísimo la atención, y es que en todo caso, profe, hay un número de miles, de miles, de miles de estudiantes q、eh, u De miles de estudiantes que tienen que seguir estudiando en colegios particulares. Y voy a hacer una crítica constructiva. No desafortunadamente todos los colegios particulares de la ciudad se han dedicado a querer seguir creciendo. Algunos, con su estado actual, se quedan y ahí.、Eh, y ahí Se terminan pasando y se vuelven colegios muy chiquitos, sin patios, sin laboratorios, y van pasando los años y son el mismo colegio. Pero también, si miraba yo algún comentario alguna vez con esa cantidad de estudiantes, podríamos estar hablando de que s o a c h a requiere construir un número importante. Pasaría a los 50, 60 colegios oficiales. 61 colegios se、eh, necesitarían. Mega colegios se necesitarían. Tipo、imagínate. los que tenemos últimos que hemos construido. Mega colegios para 1.440 estudiantes. 61 colegios. 61. Ahí está mi gran pregunta. 61 colegios es un tema que cada colegio de estos no deja de costar alrededor de sus 7 mil, 8 mil millones de pesos. Cinco, 12 mil millones 12 mil. de pesos exactamente no, vale cada institución de no, esa. O sea que, que estamos es, hablando de algo imposible. Es, es el modelo que tiene el Fondo Nacional de Desarrollo y el Ministerio de Educación Nacional. ¿Usted, que es profe, usted que ha estado en ambos sectores, en el público y en el privado, qué podemos hacer, profe, para que esto empiece a cambiar? Porque no podemos. Yo siempre yo tengo algo claro: gran parte del problema que tenemos con la juventud es no poder estar trabajando un tema serio en los colegios, con los jóvenes. Y los colegios privados, muchas veces, algunos, como le digo, se quedan solamente ahí. Mire, aquí tenemos que entrar en, en, definitivamente en, en una evaluación de nuestra educación, pero、eh, evaluación que conduzca sobre todo a la cualificación del servicio. Tenemos que mejorar en nuestro, en, en nuestro concepto la calidad de educación, definitivamente, por encima de lo que sea. Mire, si bien es cierto que necesitamos alianza público-privadas, Que son fundamentales hoy por hoy y son de exactamente de todo el mundo. Eso no es de solo Colombia, sí, sí, sí. sino son modelos, modelos mundiales. Y decirle, Carlitos, yo personalmente que me estoy recorriendo instituciones educativas e institu、eh, oficiales e instituciones educativas privadas, me encuentro hoy por hoy, sobre todo, y vaya mi saludo, sobre todo en varios sectores, muy buenos colegios privados. Que han puesto a tono sus instituciones, que tienen unos, hasta tableros electrónicos, que no los, tienen, no los tienen los oficiales ni tienen algunas universidades con asentamiento en nuestro municipio,、eh, tienen tableros electrónicos muy modernos,、eh, unas construcciones modernas, de verdad que. Me ha tocado felicitar muchísimo a estas instituciones educativas, con justa razón, pero hay otras que también, como tú lo dices, Carlos,、eh, desafortunadamente no dedican, no dedican al mejoramiento. Tendremos que entrar en un proceso de calificación, de compromiso,、eh, de, de, de mirar qué instituciones educativas realmente se ponen a tono, mejoran sus ambientes escolares, mejoramiento de ambientes escolares tanto para el docente como para, para el estudiante, y que definitivamente todos y cada uno entremos en ese mejoramiento. Debe ser una política del, de, del gobierno del profesor Eleazar González. Pero, profe, le voy a hacer la pregunta más directamente. Si nos faltan 60 y pico de colegios a 12 mil millones de pesos y nos falta no sé cuántos, como 110 kilómetros de r a pavimentar, que nos da no n sé cuántos billones de pesos,、eh, a ojo de mal economista diría yo, profe, se está metiendo usted en camisa de once varas. ¿Para, para, para qué ser alcalde de una ciudad que requiere la plata que, necesita, que no va a conseguir en cuatro años fácilmente? O sea, ¿cómo lograr todo ese déficit que hemos venido acumulando? ¿Cómo lograrlo y para qué ser alcalde con, con tanto problema? Sobre todo de cash, de plata. De plata, sobre todo. Pero hay una cosa muy importante y es que el profesor Eleazar González no es de los politiqueros que dicen que van a arreglar absolutamente todo. Aquí lo iniciamos a arreglar con la participación de la ciudadanía y de los políticos. Mire, qué importante que a raíz, gracias a Dios, de que seis partidos políticos acompañen esta candidatura. Vamos a conformar la mesa de unidad política municipal para que miremos realmente de qué estamos hechos los políticos soachunos y para qué estamos hechos. Cada partido mínimo, mínimo, el n e contexto Congreso, tiene un congresista o un representante. Es poner al servicio de, de, de nuestra soacha estos representantes en el alto gobierno para que empecemos a jalonar recursos fundamentales para la ciudad. Pensamos obligatoriamente montar la Agencia Local para el Desarrollo, que es una agencia que generará recursos, que gestionará los recursos pertinentes para ir empezando a desarrollar nuestra ciudad para que sea más moderna y más equitativa. Fundamentalmente, trabajaremos en esas alianzas público-privadas. Que no son desconocidas y que están a la orden del día para que Suacha se siga desarrollando.、Eh, la, la contratación con instituciones educativas privadas debe seguirse dando hasta que Suacha no se ponga a tono con la infraestructura pertinente a nivel, a nivel oficial. Oiga, me gusta esa última agencia, Agencia Local para el Desarrollo. Para el desarrollo. Eso es ir a buscar plata. Sí, señor, así es. La plata que aquí no está. Ir a mandar a la gente a decirle: Esto es un compromiso de todos. Aquí tengo seis partidos políticos, por lo menos un senador deben tener, o un r e m a t e de la Cámara. Y venga, señor, me ayuda. Oiga, esto, profe: es el candidato Peñalosa comentando algo frente al tema de la visita que hicieron en conjunto ustedes dos. Oiga, esto. Vaya, vaya. Hay muchísimos temas para trabajar juntos entre Bogotá y Suacha: el tema de acueducto, alcantarillado, el tema de la movilidad. Hay que hacer la autopista longitud en l e a n t e Occidente,、eh, lo que puede ser la autopista elevada que vaya de Suacha hacia Bogotá para restar, acabar con el problema de embotellamientos y de tráfico.、Eh, en fin, la Alameda por venir, una autopista para bicicletas espectacular que conecta desde la autopista sur hasta Fontibón y a Kennedy, que se ha dejado desbaratar, abandonar.、Eh, hay posibilidades. p o s i i i b l De a d s de traer además, incluso、eh, una línea adicional de Transmilenio elevado o un metro hacia Suárez. De manera que hay muchas posibilidades de, de múltiples trabajos conjuntos con la alcaldía de Suárez. Y p e ñ a l o s a de Grandes Obras, profe, ahí le dijo: hay posibilidades para traer un viaducto. No, claro, claro. Y, y entre otras cosas, este viaducto está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo. El doctor Germán Bargalleras, vicepresidente de la República, y quien es mi jefe político hoy por hoy. Pues、eh, ha insertado en el plan de desarrollo cosas fundamentales como el viaducto para la ciudad, el tren de cercanías o tren ligero,、eh, desarrollo inmediato de terminación de la avenida longitudinal de Occidente,、eh, el casucable para nuestra ciudad. En algunos sitios dicen, profe, ¿pero para qué casucable? No, no, no, no, el casucable es fundamental.、Eh, y, y miremos nomás cuando uno llega a Medellín, lo primero que hace es montarse en el tren y luego sube al metrocable como mecanismo de turismo.、Se Será un referente turístico para la ciudad, ya que el turismo en nuestro gobierno va a tener capital importancia. Profe, le voy a hacer una pregunta que yo sé que a usted no le gusta este tipo de preguntas, p o r que me dice. Vuelva a me t e r a mí con mis agendas de desarrollo y no me venga en temas. Pero es que también el ser humano, como responda, unos, uno va conociendo al ser humano. El candidato Juan Carlos a l d r r e g a yo le pregunté lo siguiente: ¿Usted trabajaría con el profe e l i a s a r en su gobierno? Y dijo tajantemente: no, con el profe e l i a s a r No trabajaría en mi gobierno. Ahora se le gusta igual. ¿Usted trabajaría con Juan Carlos Aldarriaga en su gobierno? No, yo en medio de, de las circunstancias, la verdad, la verdad, todo ser humano debe tener algo de bueno. Yo le rescataría lo bueno que tuviera Juan Carlos Aldarriaga y con sentido de humildad le diría: póngalo al servicio de Esvacha, venga, colabore, trabaje por la ciudad, ponga lo bueno que piensa y lo bueno que hace al servicio de la comunidad. Yo lo haría sin ningún temor. El ser humano definitivamente no puede cerrarse. Es falto de inteligencia que quien se cierre a un proceso. Yo no soy cerrado en ese sentido, sino soy abierto porque cada ser humano tiene algo que aportarle positivamente a la ciudad. 9 de la mañana, 18 minutos. 9, 18. Y para finalizar, profe, ya porque se nos fue el programa el día de hoy, el mismo Peñalosa dijo esta segunda parte. Quisiera que usted un poco la escuchara y también habláramos sobre esto. El candidato Peñalosa es independiente, ¿cierto? Independiente, pero va apoyado también por cambio radical, ¿Sí? ¿no? ¿eh? Ah, listo. Por o sea, eso va a ser un s u p e r aliado del profesor Eleazar en su gobierno. O sea, u usted tendría aliados, si usted llega a ser alcalde, tendría aliados las, dentro de los tres más importantes hombres del país a dos. Porque es más importante ser presidente de la República. No hay nada que hacer. Por supuesto. El segundo más importante es el vicepresidente de la República, que es aliado suyo. Claro, cambio radical. Su jefe político. Mi jefe político. Que es el doctor Germán Bargalleras. Y el primer cargo de elección popular más importante del país es el de Bogotá. O sea, que tendría aliado al tercer hombre más importante y con mayor presupuesto del país, que sería el señor Peñalosa. Eso es una esperanza muy positiva para nuestro municipio, tener aliado al, al, al vecino como Bogotá. Tener aliado, obviamente,、eh, al vicepresidente de la República y próximo presidente, me atrevo a decirlo, pues esto genera bastante confianza y genera también compromiso para trabajar y ser capaces de, de a través de esta agencia local para el desarrollo,、eh, proyectar, proyectar y proyectar en beneficio de nuestro municipio. Escuche al. al gracias, al profesor Peñalosa,、eh, aunque también dicta clases. Escuche al candidato Peñalosa. Aquí Yo estoy muy contento de estar con el profesor Eleazar y te cuento que yo conozco s o a c h a muy bien. Me he recorrido a pie todos los s altos de Cazucá,、eh, todo lo que es terrero, s la laguna de terreros, todo lo que es Ciudad Sucre y ni hablar de las partes bajas, ¿no? eh, desde Ciudad Acon Subsidio, Ciudad Verde.、Eh, y aquí realmente uno pasa de s o a c h a a Bogotá sin darse cuenta. Cuando estuvimos en la alcaldía incluso hicimos programas conjuntos, hicimos inversiones en Suacha, como la Alamea d por venir. Con recursos de Bogotá. Desafortunadamente no ha sido posible ni siquiera que le hagan un buen mantenimiento. mejorar el transporte, hay que mejorar la movilidad, hay que aprovechar、eh, la línea de l ferrocarril. Hay muchos temas que tenemos que trabajar juntos. Esto no es un problema de que Bogotá le ayude a Suacha. Es un tema de que juntos tenemos que sacar proyectos adelante, y tenemos que lograr también el concurso de la nación. Porque es que hacemos parte de una sola ciudad. Más allá de los límites, los ciudadanos pasan de Suacha a Bogotá y de Bogotá a Suacha y ni siquiera se dan cuenta c u a n d o están c a m b i a n d o Cambiando de municipio. Y a él también lo acompañó, s、sí、i que i r o que para h a c e r l a con el profe con esto, lo acompañó Carlos Fernando Galán. Él es el director del Partido Cambio Radical o co-director, que es. No, fue, el, fue el director y ahorita p r e s s e n a d o r de la República. Carlos Fernando Galán, p e r o ya nos lo, no lo van a colocar aquí también, que envía el saludo a, al tema. Pero venga, profe, a lo que yo veo es lo siguiente. La tiene clara Peñalosa la, el tema con Suacha. Y dice: no es, no es que yo le ayude a Suacha, sino es que nos ayudemos. No, absolutamente claro. Mire, que a mí me emocionó demasiado y me puso a, a, a seguir pensando con más cariño, con más ahínco y, y con más templanza en nuestra ciudad. Es importante que el doctor Peñalosa tenga absolutamente claro el, el, el, el, la situación con Suacha desde su primer gobierno. Porque él tenía clara que, que, que, dado el fenómeno de conurbación, pues nosotros tendremos que ser aliados estratégicos y, definitivamente, trabajar como hermanos. Y finalmente, esto dijo Carlos Fernando Galán. Como senador de la República, mi nombre es Carlos Fernando Galán, de Cambio Radical, e s t a r aquí acompañando en su hacha l profesor e l i a s González, el... La persona que necesita Suacha es la persona que ha demostrado el conocimiento de Suacha, que ha demostrado su compromiso con Suacha, y por eso venimos acá, acompañada a m á s de Enrique Peñalosa, quien va a ser alcalde de Bogotá, para que los dos próximos alcaldes trabajen desde ya en equipo. Bogotá y Suacha tienen que trabajar juntas, enfrentando las problemáticas que tienen en equipo y no peleando, no dividiendo. Por eso la alianza que se ha conformado hoy creo que es fundamental para el progreso de Suacha, para garantizar los derechos de los habitantes de Suacha y para Bogotá. Le hago un llamado a los Suachunos. Que acompaña al profe de Eliasa es la persona que necesita su H. Carlos Fernando Galán es el hijo del doctor Galán. Obviamente, el, el cambio e s Carlos Galán.、Eh, y quien viene aquí nos, y, nos, y, nos, y les está haciendo la invitación. Oiga, profe, lo veo muy rodeado. O sea, me da como la impresión de que se le están pegando una serie de pegadas de las que uno dice, le están acercándose, porque, porque pecados eran como feo. Se le están acercando una, una gente como interesante. Para lo que yo estaba preguntándole ahora, ¿cómo desarrollar Suacha? Y usted necesita de toda esa gente, o si no, no va a poder. No, definitivamente no se puede, pero ya vemos、eh, la cantidad de aliados que están llegando de los diferentes partidos, y esto hará que nuestro proyecto de gobierno, nuestro programa, se defina con absoluta claridad y, sobre todo, tenga la fortaleza y, y, y, el, y el desarrollo que debe dársele a nuestra Suacha. Profe, muchas gracias. A ustedes, muy amables, de verdad que decirle a nuestros soachunos que con templanza, con respeto, con participación y sobre todo educando con el ejemplo, permítanme ser el profe de soacha.